Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Amigas y amigos, tengan todos muy buenos días. Un gusto estar en contacto con ustedes desde el Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba. Hoy vamos a compartir la segunda parte de esta conversación con Carlos Santos, integrante de la Comisión Nacional de el agua, que nos hablaba de el comunicado que hace ya algunas semanas atrás en el mes de agosto la Comisión Nacional del Agua eh y la vida este eh emitiendo alertando haciendo una alerta pública. Y ahí en la primera parte que compartimos la semana pasada, eh Carlos nos habla de la Asociación Mundial del Agua de eh, que, de que uno de sus principales eh, centro de promoción de ideas asociadas a la marca antivilización del agua y la gestión privada proviene de de esa Asociación Mundial del Agua y de también este nos ha hablado sobre la gobernanza del agua y que su principal acción política ha sido la promoción justamente de las privatizaciones del agua y que esto viene del Consejo Mundial del Agua. Todo esto eh parte de de de esa iniciativa del Banco Mundial eh asociada a Naciones Unidas, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Agencia Sueca para el Desarrollo y que esta este Consejo Mundial y esa Asociación Mundial también eh pertenece a las grandes multinacionales que han hecho del agua eh, un gran negocio. Eh todo esto nos conversaba nos hablaba en la primera parte de esta conversación eh Carlos Santo, vamos a compartir la segunda parte y final de esta conversación con Carlos Santo hablando justamente de todos estos temas para eh entender un poco más eh cuáles son los objetivos de de estos gobiernos actuales en el Uruguay y por qué aparecen ahora estas negociaciones y estas informaciones de privatizar eh el chayamiento de privatizar la eh la potabilización del agua, proyectos que son presentados por empresas privadas, que son gestionados por empresas privadas, pero que todo el gasto lo hace el Estado y el pago a, de de los cánones también los hace el Estado a esas empresas, por lo que eh se llenan de plata quizás ya nada mente con algo que nos pertenezca a todos los uruguayos más aun teniendo en cuenta aquel histórico plebiscito de la año 2004 en el cual el agua en todos sus términos debe ser gestionada por el este por el Estado y incluso eh, en la Constitución de la República Oriental del Uruguay eh, se establece que el agua como un derecho humano fundamental. Fue la primera constitución en la historia en el mundo que estableció el agua como un derecho humano fundamental fue justamente la uruguaya. Pero vamos a compartir esta segunda parte con Carlos Santos. Entonces hay como todo un un un enmascaramiento verde de la dinámica más perversa del capital que aparece encarnada en estas en estas instituciones que y cito en esto, ¿no? O sea, es que se organizan actividades de atracción si en las miradas, están buenas, ¿no? Y y por eso no, no el el el título de nuestro comunicado es una alerta a la sociedad civil, a las organizaciones, a los colectivos a a prestar atención eh a a a lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Porque en el fondo está esta idea de Eh, generar consensos y promover los consensos para que avance esta agenda privatizadora. Como dice la, la socióloga esta argentina Maristela Espampa, uh -huh. los progresismos realmente existentes, o sea, no los progresismos declarados, ¿no? en en en en en su en sus programas o en sus libros, sino los progresismos realmente existentes, no pueden resolver los problemas ambientales porque es como que eh, eh entran en, en contradicción con la propia esencia de su modelo de de de desarrollo, ¿no? Entonces ahí está el agotamiento de lo que ha pasado con todas las experiencias progresistas en en en la región, ¿no? Este, por lo menos en las que conocemos hasta ahora, digamos, todas han tenido eh en en en la cuestión ambiental un un punto ciego, ¿no? Es es una es una dimensión que no entra en, en su agenda y cuando entra eh entra como una remediación de los impactos negativos del desarrollo y no entra como un componente de la central de la agenda que busque la gestión colectiva, el bien común, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay como hay como una serie de problemas que que que se se se trasladan en el tiempo, ¿no? Digamos, desde la Comisión del Agua, desde el propio sindicato de Oces, desde la Fose, siempre se ha planteado cómo a lo largo del de del gobiernos este progresistas hubo eh un una mirada muy dispiciente para los procesos de de de tercerización de por lo menos de lo que tiene que ver con la gestión del agua, ¿no? Mm. De hecho, digamos, una de, de las primeras divergencias sociales fuertes con con este con el gobierno progresista en Uruguay ocurrieron en mayo de 2005. ¿no? Uh -huh. O sea, a 2 meses de iniciado del primer gobierno de Tabaré Vázquez, cuando se hizo aquel decreto que interpretaba la reforma de la Constitución y permitía la permanencia de las empresas privadas en Maldonado no, o sea, de, a pesar de que habíamos votado con más del 64% de la ciudadanía que este que el agua era un derecho humano, que tenía que estar en la Constitución y que no se podía seguir gestionando de manera privada, el gobierno del Frente Amplio interpretó esa reforma constitucional e hizo un decreto que habilitaba que los contratos siguieran hasta el final, que de hecho fue lo que lo que lo que sucedió en uno de los casos, ¿no? Hace recién en 2019 terminó este en la vía de los hechos la privatización del agua en Maldonado, la acompañó todo el eh, el el el desarrollo de los gobiernos progresistas una experiencia con participación privada y pública gestionando el agua en una parte de Maldonado, ¿no? O sea, sí, estos problemas no son no surgen este ahora con el el gobierno de derecha que tenemos, pero eh obviamente la agenda se revitaliza de una manera este sospechada, sí. ¿no? O sea, aparece el sector privado con un impulso muy fuerte y un espaldarazo del gobierno para llevar adelante esto, ¿no? Bien amigos, hasta aquí entonces la conversación con Carlos Santos de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, quien bueno, nos ha ampliado un poco más sobre ese comunicado que la Comisión Nacional emitió eh, en el mes de agosto alertando justamente sobre todos estos problemas eh y este peligro de volver una vez más a la privatización de los suministros de agua eh potable en Uruguay también de saneamiento, hay dos proyectos encaminados ya presentados por empresas privadas a los cuales el Estado les estaría dando el visto bueno para potabilizar el agua y también para el saneamiento en el Uruguay. Esto en contra de lo que establece la Constitución de la República a partir del año 2004 cuando a través de aquel histórico plebiscito se de declaró en la Constitución Uruguaya al agua como un derecho fundamental y el suministro de este preciado bien de todos los uruguayos debía ser dado por el Estado y no por empresas privadas. Les recuerdo que tenemos el contacto con la República eh con el frente de lucha ambiental de la Villaalba puede ser a través de el mail comision.delia.villalba@gmail.com también tenemos la página en Facebook Frente Ambiental Delia Villalba y estas audiciones eh las pueden volver a escuchar todos ustedes si así desean en la página https://archive Org. Ahí ponen en el buscador Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba y aparecen las audiciones que generamos acá en la ciudad de Minas del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Ha sido un gusto y nos estaremos reencontrando en la próxima semana.